Saludamos a Íñigo Martínez Cerrillo, portavoz de Euskola Cartasuna en el audio. ¿Qué tal, Egunón? ¿Qué tal, Egunón? Bueno, ustedes han enviado una nota de prensa estos días, en los últimos días, en los que apostaban por que Berlo Hachen formaba parte del Consejo Asesor del Planeamiento Urbanístico del audio. Hay un, poco de, hay un poco de confusión con todo este tema del PGU. Sí. tanto es así que parece incluso que los técnicos están divididos, eh, vamos, divididos no, no apuestan mucho por lo que parece que el equipo de gobierno tiene intención de presentar Pues hombre, eh, lo que estamos comprobando es que de la redacción del, de este plan está resultando pues en cuanto en cuanto a, a consecuencias, pues bastante problemático. Lo estamos viendo no solamente con los afectados por Berlo Hatchen, ayer también se, se hacía público, pues se eh, Eh, los eh, las ideas que presentaban pues los afectados por los eh, vecinos de la Casa Españica eh, y, bueno, pues también más afectados que vamos a tener en la calle José Mardones. Eh, el proyecto estrella para esta legislatura, pues, eh, bueno, parece que se está complicando y lo único que está provocando son son problemas. Eh, comentabas que habíamos, bueno, mandado una nota de prensa en, en relación a, a lo que... Entendíamos que nos sorprendía porque tuvimos una reunión este sábado con los afectados de, de ber hatching en las que, en la que nos vinieron pues a explicar eh, las diferentes alternativas eh, que proponían y en primer lugar eh, nos sorprendía que fuesen los afectados los que tuviesen que plantear alternativas cuando ellos no habían sido ni quienes habían generado el problema y por lo tanto pues entendíamos que que no correspondía a ellos pues tener que buscar alternativas cuando uno llega a esta conclusión es porque bueno pues no encuentra el, el respaldo de, de aquellos organismos pues que lo no representan ¿no? Eh, a preguntas nuestras acerca de cuál era la relación con el ayuntamiento en, en este sentido pues descubrimos que eh, hay un órgano que está desarrollado pues en función de, de la ley de participación ciudadana que pues eso que compete a los eh, a los ciudadanos pues poder participar también en, en este tipo de, de de materias, ¿no? Es el Consejo Asesor de Planeamiento Urbanístico que está creado en el año 2007 ...y donde participan asociaciones y nos llamó la atención pues que asociaciones como Berlohatchen... O, ...o vecinos en general eh, que se han creado hace poco pues no tomar en parte ¿no?... Eh, ...participan pues eh, asociaciones, eh, agrupaciones sindicales... ...incluso asociaciones que promuevan eh, la igualdad entre hombres y mujeres... ...pero eh, asociaciones que van a vivir eh, de forma directa eh, las consecuencias de la redacción del, del plan... ...pues no están representados... Eh, ...y en ese sentido pues nos sorprendía... ...en primer lugar... ...pues que los propios afectados por Berlohacen... ...pues eh, mmm, desconociesen que existía este órgano... ...y, y bueno pues, pues... ...el funcionamiento en sí ¿no?... ...entendíamos que es el mejor órgano... ...en el que canalizar todo este tipo de propuestas... ...porque cuenta con apoyo técnico... ...y están presentes pues el resto de sensibilidades... ...políticas del, del municipio ¿no?... ...y además eh, porque bueno... Eh, ...entendemos que el área de urbanismo... ...y el diseño del audio pues debe ser también abierto a la participación. A la participación, como la entendemos eh, nosotros y como creo que se debe entender, no a cómo se nos ha planteado desde el ayuntamiento, en el cual eh, únicamente se informaba. Yo creo que los ciudadanos, eh, las asociaciones y los partidos políticos, que no dejamos de ser vecinos, hay que recordarlo, eh, también pues tenemos que, a, que aportar. no En definitiva, el diseño de, del audio, pues que, que creo que será mejor para todos, no si lo hacemos entre todos. Uh -huh. Es decir que parece según observamos y por los eh, eh, críticas que hay, no recientemente, sino vamos, ya largamente escuchadas, es que algo falla, ¿no? No sé si la participación, si la información, si, uh -huh. si la claridad con la que se da, pues en fin, la, la información de lo que hace el equipo de gobierno a, algo parece que falla falla, a pesar de que tenemos diferentes medios de canalización de esa supuesta información, pues eh, la verdad es que la información eh, llega tarde, mal eh, cuando cuando llega, ¿no? Y en cuanto a los mecanismos de participación pues la verdad es que son casi eh, inexistentes, o sea que eh, falla y, y, y de manera estepitosa. Luego es eh, lo que nos provoca, pues eso, que pues eso, que surjan eh, agrupaciones, asociaciones, e incluso pues eh, que algunos se acaben presentado a las elecciones. Uh -huh. eh, usted qué qué, qué haría es decir ¿qué se, qué se puede hacer qué más se puede hacer para que no sé quizás más transparencia más información al ciudadano hay algo que por ejemplo observamos que falla que en la web municipal pues muchas de las obras y de las adjudicaciones no se ponen en, en el perfil del contratante algo que creo que es preceptivo no efectivamente eh, hay numerosas deficiencias en cuanto al tratamiento de la información Eh, que además es algo vital eh, en cuanto a lo que son eh, las administraciones públicas y la relación que debe tener eh, cualquier ciudadano pues que con estas, ¿no? Eh, comentaros lo, de la, lo del perfil del contratante y, bueno, pues lo hemos visto eh, con, con adjudicación de, de, de obras eh, recientes. Eh, creo que la última pues lo, lo hemos visto con el túnel de la tierra, que parece que está aprobado desde el día 14, pero, bueno, que no se desconoce, pues que se desconoce cuál va a ser el, el criterio a, a seguir, ¿no? Eh, pues eh, comentábamos también hace unos cuantos meses pues eh, cómo se gestiona, Eh, la publicidad desde el ayuntamiento con estos contratos con, con, con la radio local o cómo se va a desarrollar eh, por ejemplo la, la nueva gestión que, que va a tener con, con la revista Swing, donde por ejemplo pues no vemos que se publican todos los acuerdos eh, de gobierno o sea o de la junta de gobierno o la misma página web, donde si uno mismo invita a que la gente entre en estos momentos a la página web del ayuntamiento y acceda pues a las páginas eh, donde están recogidas las actas de pleno de junta de gobierno el 2010 no existe en cuanto a plenos. Eh, yo entendía que que podría haber sido un problema de informática, pero luego resulta que ni siquiera se aprueban también. O sea, eh, el criterio principal que debe tener una administración, y sobre todo cuando estamos hablando con su con los ciudadanos, es de la publicidad y el de la transparencia. Y bueno, esto es la piedra angular de, de la democracia, ¿no? Y bueno, pues aquí falla. Y bueno, eh, habrá que pensar... Eh, por qué falla y si ese eh, errores, pues hay que corregirlos, pero eh, creo que ya al final parece que es un intento de escurantismo de, de cosas, ¿no? O sea. Os agradecemos a Íñigo Martínez Cerrillo, portavoz de Osco Cartasuna en ladio que nos haya acompañado unos minutos hablando de temas de actualidad. En este caso, de la nota que enviaron hace muy poquitos días sobre la eh, que ellos decían que era necesario que eh, asociaciones que consideran eh, parte de, del entramado del pueblo y que pueden opinar sobre el planeamiento urbanístico pues estén dentro de, de ese de ese órgano asesor del consejo asesor del planeamiento urbanístico como es el caso de verlo h es que casco no soy